Sintonía 100.8 FM Jueves 26 de noviembre del 2020 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde Y aquí comienza una nueva temporada de Euskal Música Lucita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Décima temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2021. Los jueves en directo de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Los fines de semana en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria, de 20 a 21 horas, aquí en la 100.8 en Berriozari-Ratia. El programa Euskal Música que comenzamos allá por el 8 de septiembre del 2011 Y que hoy comenzamos, como te comentaba anteriormente, la décima temporada Ya sabes que Euskal Música está en las redes sociales Está en Facebook y en Twitter También, como no, estamos en Instagram Y también tenemos un WhatsApp de contacto, el 628-514-628. El Facebook y el Twitter, donde te damos a conocer las noticias más destacadas. La agenda de conciertos con los respectivos carteles. La agenda de conciertos que, bueno, este año se está cancelando muchos conciertos, se están cancelando muchos festivales debido al dichoso COVID. Esperemos... Que dentro de poquito ya vuelvan otra vez las salas, vuelvan otra vez eh, a salir festivales y volvamos a disfrutar de lo que nos importa, de los directos de los grupos de Euskal Herria. También como no tenemos a conocer eh, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra Euskal Musica Berriozari Ratia y en twitter.com barra Euskal Musica FM. Además tenemos la página en Instagram Euskal Música, donde vas a poder ver, donde vas a, a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas Que pasan por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos Este año debido al COVID, tenemos un poquito más de restricción Pero con los medios que tenemos en la radio, esperemos por supuesto traer a grupos, traer a solistas para que nos presenten su buena música Y también tenemos un WhatsApp de contacto, el que te comentaba anteriormente, el 628-514-628, donde si tienes un grupo, si eres un solista, pues no contactas con nosotros y, por supuesto, damos a conocer a en busca Música, en Berriozar y Ratia, tu proyecto musical. O si, por ejemplo, tú que estás al otro lado de la 100.8 de Berriozar y Ratia... Si nos quieres eh, pues pedir alguna canción, pues también, por supuesto, la buscaremos y de semana a semana te la iremos eh, preparando para ir eh, poniendo aquí en Euskal Música. 628-514-628, el teléfono de contacto de Euskal Música. Este tu programa que va a estar cada jueves, cada fin de semana de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde aquí en Berriozar y Racia en el 100.8 de la FM. En el programa de hoy, entre otros, son Alan y Lurxian o, por ejemplo, Burutik. Y también escucharemos parte de la entrevista que realizaron nuestros compañeros Radio Enlace hace unas semanas sobre el nuevo trabajo discográfico de la formación de Nazarroa Los Barúa que editarán su nuevo trabajo de estudio. Un nuevo trabajo de estudio en el cual pues ya lo puedes disfrutar. Ya que si entras en la página de Barúa, baruancan.com, puedes eh, pagar eh, por PayPal o con tarjeta el disco y al finalizar el pago podrás descargarte el disco completo en formato digital para que lo escuches mientras pues esperas que te llegue el CD a casa a partir del 5 de enero del 2021. Esto vamos a comenzar el primer programa de la temporada 2020-2021 Correspondiente a este jueves 26 de noviembre en directo Sábado 28, domingo 29 de noviembre en redifusión, en repetición Y lo vamos a hacer con la formación Erra Ya que el pasado 11 de septiembre la banda Alavesa Erra lanzaba su nuevo EP Egun y Lunak Compuesto por cuatro nuevos temas inéditos de la banda Erra nace en 2016 en el interior de la montaña Alavesa Con la firme intención de lograr un sonido propio Pero siempre mirando de frente a totems del meta contemporáneo como Sepultura o Matching Head Después de una demo que ya mostrara su enorme proyecto La banda se decidió por grabar su primer EP en los Silver Star Studios de Iker Bengoa Una garantía absoluta en lo que se refiere a el sonido De esta brillante manera han dejado grabados cuatro temas bajo el prolífico nombre de Egun y Lunak Un título que sin duda tiene todo el sentido del mundo en estos extraños tiempos tiempos en que estamos mmm, viviendo, días oscuros en los que Ra se nos muestra como una de las grandes promesas del nuevo Metal Euskaldun. Nos adentramos con SP, SP de cuatro temas Egun y Lunak y del extraemos el tema Amezen Taupadak. Estaba sonando la música de esta banda alavesa de Ra Donde el pasado 11 de septiembre lanzaban este P con cuatro temas Egun y Lunak Ahí estaba sonando uno de ellos, Amechen Taupadak Y de la música de Ra nos vamos con la formación de Ska de Iruñería Han editado, nuevo trabajo de estudio, el álbum Iskabilaren Melodía Y de él, pues te vamos a extraer uno de los temas del álbum El tema Luretic Serua Péchaten. C'est hacer el invierno, saca la seco presto, se apachaita. Comme tu la tueriner. Ya puedo hablarlo prestaude digo la que zerura eta Hazte ni libraiteced así borruca la una do hai chi se maren vedur llavel Honraugari tutarroriaren lesca y la chaet burñeanitud ni deña camoratera teko prestave Si que se nure eta Ha hace ni libraite así borruca laguna do las zaite Ahí está sonando la música de Iruñerria, ahí estaba sonando música de esta formación de ska llamada Ilunchean y ahí estaba sonando el tema Luretic Serua, extraído de este nuevo trabajo discográfico Iskan Bilaren Melodía. Y de la música de Ilunchean nos vamos con otra formación interesante e importante dentro de lo que se refiere a la música de Euskal la música de Nafarroa en concreto. Antes escuchábamos la música de Luñerria de Ilunchean y ahora, lo dicho, nos vamos con Buruti, que nos vamos con este nuevo trabajo de estudio que salió a mediados finales de esta primavera-verano del 2020 el álbum Paradiso ¿eh? y de él te vamos a extraer dos de los temas del álbum Allian Homenes y Begirale Sincho A yo calibera es verdinate que segun esta se quiera gran unaalada y se quedornea en dia arena verdadera te ti colegas mi llave girale y Mira me Tu andar amago hablar en negué tan Negació a galle en dudas Tan dulce nacía de sentimiento Amorura y surtearé quien vas kalde jozuea zapan zaiea inoiz akabatu duen aldurak Gaur horren eskura dugula dena bazka dugu eskura ematen dikudena hiratzeko etxura kalbura eta Dazkatasunari da pakezke Ikarabaretu naian baina araire Ikararen eskaintzalten gabe Dazkatasune Baluan dara magun aurraren begietan Negatzioa gaientu da Balkotan utzena Giga den sentimentua, hamore uraitzur zearekin bat. Tagalde joztu zapaldua izan denari, lonelan kazi tanden itxoa. Tagalde joztu ea zapan tzaiea inoiz, akabatu duan. Andara magun aurraren begietan Ernegazioa gaien duda Halkotan urtzen nazia den sentimentua Amborrura izurtzearekin bat Egon horar guiatzen gozatzen duen ura Zitzateken joiz da batzaile Azpiko hartalde hitxu mutuaren artea Bez ez zintzo zumerik hay enomenés y begirales cinsoa, dos de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico, en ese nuevo trabajo de estudio de la formación Burtik, el álbum Paradisua. Y ahora nos vamos a quedar con la formación Barúa, que editan El 5 de enero su nuevo trabajo discográfico, El cuento del lobo se va a llamar, y como te comentaba al principio del programa, el disco ya lo puedes comprar a través de barua.bandcamp.com, donde se puede pagar con PayPal o con tarjeta, y al finalizar el pago podrás descargarte el disco completo en formato digital Para que lo escuches mientras esperas a que te llegue el CD a partir del 5 de enero a tu casa Vamos a escuchar parte de la entrevista que nuestros compañeros de Radio Lace hicieron hace varias semanas A la formación de Barúa, eh, sus inicios de la banda, su trayectoria musical hasta la fecha Y cómo ha sido la elaboración de este nuevo trabajo discográfico, El Cuento del Lobo Ellos son Barúa, buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas eh, tardes. ¡Ay, a la paz de Dios! Ay, ay, bueno, ellos son José María Garzón, tote al bajo, Aitor Lecumberri a la batería, Iñigo González bolo, que da caña a la guitarra. Y por último, Iñigo Berrogi, guitarra y voz. Bueno, muy rápido. Venga, vamos a empezar por tote por el nuevo, para el que tote para el que no conozca Barúa, en qué rincón encontraste a estos tres especímenes y, y qué es lo que hacéis cuando os juntáis a trastear cada semana? Bueno, Dani, cuando dices el nuevo, llevo ya 9 amigos con estos animalicos, ¿eh? Siempre serás el nuevo, esto ya lo siempre, siempre soy el nuevo, pero bueno. Como tú has dicho antes, el de los recaos que me tienen fino ya. Pues eso, cuéntanos quiénes son los otros tres y, y qué qué es lo que hacéis cuando os juntáis a trastear. Pues yo creo, iba a decir lo que hacen todos los grupos de rock, pero nosotros lo, la suerte que hemos tenido es que somos bastante distintos unos de otros, pero siempre hemos congeniado muy bien. La cosa que no hemos tenido así problemas, broncas, serias o alguna cosa pues sin más, quedábamos para tocar y seguimos quedando para, topar, para tocar, para tocar echar cuatro cervezas y si nos llevan por concierto, pues tocamos y si no, pues seguimos ensayando y ya está, no tenemos ninguna ninguna pretensión ni ningún problema Eso, eso es bueno, y oye, oye, para el resto ¿qué es lo que ha aportado Tote, a, a Barúa, y sobre todo a este nuevo trabajo, porque es el primero en el que participa desde desde su inicio Bueno, pues eh, Tote principalmente la, la virtud que tienes, que es el, el latido de Dios, me conocen como el latido de Dios, el bajista que <ríe> que hace latir las canciones no, no y, y ahora para bromas pues, ha aportado pues las letras, ideas canciones, de todo, pues ha sido un pilar fundamental en el disco Claro, muy bien bueno, este sí. tercer trabajo el cuento del lobo, un disco que, que se ha convertido en, en la gestación de un elefante, la verdad es que quienes os conocemos sabemos que sois muy perros que, que mismamente no habéis actualizado ni siquiera el facebook de, de la banda incluyendo a Tote como bajista pero... Ojo, ya... ¿Has visto que cariño me tienen? Sí, 9 no, no, años y, y sois incapaces años, de, de, de actualizar <ríe> Prefiero, porque así para temas legales nunca me he pillado eso, eso también es verdad Pero oye, tan complicado no, no, no <ríe> Tanto se ha complicado la cosa Para, para grabar el disco ¿Cu ¿Cuándo realmente Empezasteis a, a A gestar el embrión De, de este El cuento el lobo? Pues hará tres años ya ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Entre, pan, entre pandemias y tal, pues casi Tres años, sí, si nos habrá venido Sí, sí, sí, es que entre que empezamos a grabar este disco y ahora ha pasado casi un año ya, ¿no? Sí, yo recuerdo que al menos las baterías las grabamos prácticamente, creo que era noviembre del, del pasado eso, año. Eso es, eh, sí, sí. Y bueno, ya cuando íbamos cogiendo ritmo, pues pues bueno, llegó todo el tema de la pandemia y, y al final pues ha ido alargando el proceso. Pero bueno, aquí está. Oye, pero chicos, ¿cómo ha sido...? Eh ese proceso de, de preproducción como habéis gestado eh, canción a canción tenéis alguna canción en la recámara, habéis hecho la, las 11 que componen el, el disco y, y las habéis pulido hasta tenerlas perfectas entre comillas y habéis decidido grabarlas, no sé, contarnos todo ese proceso que, que la gente que os seguimos pues nos perdemos un poco el cuánto mimo le habéis dado a, a este cuento del lobo cómo se ha gestado y tal a ver, es que tampoco es tan difícil es decir, tú te pones, escribes una canción se la pasas al siguiente le pones las guitarras se la pasas al siguiente, le pone la batería y ya está, y a van para cantar y soy el tío más vago del mundo es <risas> decir, por, por... En, en mi vida lo único que he hecho es copiar y sigo así copiar y pegar. Copiar y pegar. Y este disco, no, a ver, este disco lo por el camino se han quedado un huevo de canciones, ¿vale? Eh, <coughs> yo era un poco de todo. Al final era el primer disco que hacíamos con Tote, eh y Tote traía cosas, yo cosas y al final vamos un poco haciendo un poco, pues qué es lo que va, porque tampoco teníamos muy claro el, el estilo que queríamos para el disco. Cuando nos juntamos los cuatro al principio, talos os acordáis es que decíamos, pues vamos a hacer caña, vamos a hacer no sé qué." El disco tiene un poco de todo. Ah, igual a Aitor la apetecía, no sé, como continuar un poco la estela del, del disco anterior, eh, todo te apunta, aporta ideas nuevas. Eh, a mí me apetecía más hacer el gamberro. Eh, bueno, igual hasta un poco más poniéndonos en lo que las canciones. Es que tiene un poco de todo. que Tampoco te puedo decir... Canciones han quedado unas cuantas, pero al final ha sido un poco lo que nos ha ido juntando, hemos visto que nos ha ido gustando lo que, la, lo que se ha quedado. ¿Cuándo se ha gestado del todo? En el último año, desde que nos mudamos de local y dejamos de estar yendo de un lado a otro. Eso es porque ya... Dan... A partir de ahí, en seis meses prácticamente se hicieron todos los temas, uh -huh. ya que, que íbamos viendo que nos iban entrando un poco a todos y luego para grabarlo, evidentemente, un año no podemos tardar menos. Bueno, <risa> <risa> es que esto, Dani, lo que tiene... A ver, es que nos conocemos... Yo al menos los conozco desde hace nueve años. Ellos se conocen desde hace 20 en toda la vida. Y no es lo mismo componer con una gente que acabas de conocer que no sabe sus gustos o algo, que hacer algo y yo entiendo que, que a la hora de componer no es exactamente lo que hacía Barua antes, pero me he ido un poco para parecerme más a, a, a lo que hacían porque a mí Barua me encantado siempre, uh -huh. o sea, yo flipaba cuando les he escuchado y, y hemos coincidido cuando yo tenía otro grupo coincidía muchos conciertos con ellos y he flipado siempre y para mí es un orgullo de la hostia el, el tocar con, con estos putos críos pero <risa> pero que a la hora de componer eh, me ha resultado muy fácil porque ya cada uno nos conocemos, ya ya sabemos por dónde van los tiros, no tenemos 20 años y ya sabemos cuándo algo gusta y no gusta. Y cuando no gusta, pues también tienes que ceder un poquico y cada uno cede y ya está. Y al final pues salen las cosas. Hablaba Íñigo de, de que prácticamente lo habéis gestado en el, en el último año, pero es verdad que ya en 2018 a finales no, nos enseñasteis Bienvenidos, una canción que, que grabasteis en ocho dimensiones, y que nos ponía a todos en alerta y con los dientes largos esperando noticias noticias vuestras. Es, eso de las ocho dimensiones es un poco fricada. Esto huele a, al bolo, ¿eh? No, realmente está grabada normal, ¿eh? la canción es normal. Lo que pasó luego pues hacer que suene así, o sea, es es una grabación normal como toda to la vida. Pero sí, sí, sí. Pues somos muy de de eso de decir, "Venga, vamos a sacar el disco, estamos ahí, vamos a grabar", ya, así". y así, de repente pues se paró toda la hostia. Eso no pasa nada. Bueno, bueno, esto no explicaría claro. y <ríe> sí, de hecho pensábamos grabar ya un disco con unas canciones y como decía in sí, sí. pues han, han venido saliendo eh, nuevas canciones y al final yo creo que ha sido en el último periodo en el que han salido súper súper rápido y las las últimas cada vez pues nos gustaban más y yo creo que Eso también influye no en por qué igual hemos tardado un poco más en, en grabarlo. Podríamos haber sacado también dos discos fácilmente, porque entre que íbamos a hacer que teamos los temas, ahora hemos cambiado casi todo. O sea. Bueno, el, el droga sacó cinco discos, ¿no? O sea que ahí todavía hay margen, ¿no? Desde 1 a 5 pues... Si es que pues hay un margen en este disco habéis incluido bienvenidos pero en, en esta ocasión la habéis llamado el club os parece que, que la escuchemos y nos la presentáis alguno dale pero bien alto A bien de mensaje Dani. ahí hay poner los cascos que esto va casi en ocho dimensiones y ahí teníamos el club Los Barúa que antes se llamaba Bienvenidos, bienvenidos otra vez chicos. Y hoy es que este 2020 os, os habéis propuesto por fin sacar el disco y resulta que se nos acaba el mundo. La verdad es que habéis aceptado de lleno. Sí, no no es no estáis preparados para esto todavía, o sea, está claro. Uh -huh. Es que un disco de Barúa así cada 9 años pues algo tiene que pasar, pues una pandemia, pues venga, pues cositas de estas que dan alegría a la vida. <risa> Bueno, contarnos un poco cómo ha sido la, la grabación habéis vuelto a, a contar con javi san martín en sonido 21 alguna cosilla alguna anécdota de, de las que se pueda contar y, y por qué habéis decidido volver a trabajar con javi Bueno, bueno la contarles. verdad es que con javi pues es que siempre hemos estado pues súper a gusto y, y la verdad es que es, es impresionante pues pues la calidad que le da siempre pues a, a las canciones y Bueno, en este caso eh, en un primer lugar quedamos pues para armar un poco eh, las estructuras y acabar un poco de cerrar los temas y ya luego pues pasamos directamente a, a lo que fueron las baterías que, que la verdad que en mi caso pues bueno he quedado súper súper contento y bueno y luego ya en adelante pues ya contamos con con Bolo, a la producción, y ahí, bueno, él, él explicará él explicará un poco cómo ha sido todo este proceso y, y, bueno, el resultado, la verdad, que estamos muy muy contentos. Héctor, tú quedarías contento con las baterías, pero Javi, creo que no, porque le jodiste caja ahí en grabártelo del tirón. Bueno, bueno, al final... Es un poco Siempre, siempre pues, es siempre cuesta, ¿no?, el, el grabar al final las baterías, pues porque uno quiere, pues, sacarle siempre el... Eh, pues busca un poco la, la perfección, pero pero bueno, yo la verdad que estoy súper súper contento y, y bueno, súper agradecido también a, a Javi por todo lo que lo que nos lo que hemos trabajado con él. Sí. Bueno, Bolo, pues ahora te toca a ti. ¿Qué tal pasa el turno, Hitor? Sí, pues nada, después del proceso de grabación de baterías nos llevamos las pistas a, a la sala ensayo, que es donde tenemos montado el estudio, el, el pequeño estudio, que es un estudio muy Muy, árabe Muy minimalista, digamos. Pero bueno, es bastante efectivo. Tenemos una, una caja insonorizada en la que dentro hay un altavoz de guitarra y lo podemos poner a tope y no hace ruido. Porque, o sea, lo podría usar hasta en casa. Eso lo fabricamos nosotros. Era ya con la idea de grabar este disco, ¿qué logramos? O sea, pues fue cuando estamos en casa editor O sea, al principio de... O sea, hace ya casi tres años lo que hablábamos. Y nada, pues me grabamos guitarras, voces, bajo... Eh, Teclaus también nos hizo Josi un amigo Jo o Dani que no se nos olvide que las, eh, que han colaborado jo Allense los teclaus Eduardo Zamora a las guitarras y los otros chicos no me acuerdo ahora, el trompeta y el trombón. y Xavier Vidondo con el trombón y David brindaó a la a la trompeta como hemos innovado y hemos metido los metales también y muy contentos la verdad con, con el resultado como como ha quedado al final. Bueno, luego eso, después de estar teniendo otros grabados, lo volvimos todo a Javi, que, que para mi gusto es el, el tío que más gusto tiene y mejor graba posiblemente de, de esta música, vamos, de España, sin duda. Y, y nada, siempre es un placer trabajar con él, porque el resultado es muy bueno y aprendemos un montón con él. La verdad que es un pilar fundamental, digamos, nuestro sonido. vamos Y así fue la cosa. Vamos a escuchar Pan Mojado y que suena así de bien. Sobre el fuego nos sale el disco bajo el sello de, de nuestro amigo Gus de Gringo eh, ¿dónde podemos comprarlo? ¿qué idea tenéis? contarnos pues se puede comprar en el Bandcamp y, y luego pues eh, que no me sé la dirección, la pondremos en en el Facebook o así en el Instagram también si sabemos, porque con esto de las redes sociales que somos unos jodidos cracks, pues a ver qué podemos hacer jajaja <risa> Y, y nada, en Spotify iremos subiendo los temas poco a poco para, para ya que no podemos tocar y, y no tenemos dinero, pues, coño, así la gente se anima y nos compra el disco, por lo menos. No, pero aquí, eh, o sea, eh, vamos a colgar todos los viernes hasta el 5 de, de enero, el Día de Reyes. Cada viernes vamos a sacar un tema. Uh -huh. Y ya el 5 de enero colgaremos todo el disco entero guay, en Spotify. Guay. Bueno, tengo por aquí la chuleta. El Vatican es barua.batcam.com o sea que... Pues ya sabes más que nosotros. No, no, no era muy complicado, chicos. <risa> bueno, pues... Somos muy negros para esto. Somos muy negros. He hecho... La verdad que GUSI nos está haciendo un trabajo de la hostia porque se está encargando el de todo. Uh -huh. Y gracias a Dios porque si no vamos, no salimos del pueblo. <risa> Bueno, sí, sí. Con, contarnos cómo afrontáis la la salida del disco en, en estos tiempos que vivimos. Bueno, pues la verdad es que es un momento pues un poco complicado, ¿no? para para afrontar lo que es la la salida de un disco, ya lo sabemos, pero bueno, desde el principio pues teníamos un poco la duda de si esperar a que pasar a todo el tema de la pandemia y sacar el disco o bien eh, pues sacar el disco desde ya porque ya lo tenemos eh, listo. Al final, finalmente lo que hemos decidido es sacar el disco y bueno la idea que tenemos es lo antes que podamos pues poder presentarlo en directo pues porque al final es lo que nos gusta, es, es tocar y, y poder ya pues defender en directo eh, las nuevas canciones. Pues nos vamos a despedir y a vosotros un fuerte... Abrazo. Un abrazo Dani. Un abrazo para todos. Se agota Dani,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 jueves en directo, fines de semana en repetición, de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, aquí en berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, Euskal Música, 100% música local. Pues ahí está la entrevista que realizaron nuestros compañeros de en Radio Enlace a la formación Barúa con motivo pues de la salida de ese nuevo trabajo discográfico El Cuento de Lobo que saldrá el 5 de enero del 2021, ahora si te parece nos vamos a ir Al recuerdo nos vamos a ir hasta 1995, nos vamos a ir con la formación Latchen y esa maqueta, Eriocharideika, en la cual pues eh, te podías encontrar seis canciones, entre ellos, por ejemplo, el tema Pulchubelchean o el Infernuco Atetan. Lo que vamos a escuchar es el segundo corte de esa maqueta, el tema Veldurra 1995, la formación Latchen. Ahí estaba sonando uno de los temas del recuerdo de la formación Latchen, más concretamente de 1995, esa maqueta Eriot Cherideika, ahí estaba sonando el tema Beldurai. Con ellos ponemos ya el punto y final A esta edición de Euskal Música, jueves 26 de noviembre en directo, sábado 28, domingo 29 de noviembre en redifusión en repetición de 20, 21 horas de 8, 9 de la tarde aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Primer programa de esta nueva temporada, décima temporada, que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2021. Recuerda, nueva cita, será el próximo jueves en directo, 3 de diciembre, sábado 5, domingo 6 de diciembre en repetición en redifusión aquí, en el mismo dial, el 100.8 de Berriozar y Ratia. Hasta entonces, saludos, agur.